Creo básicamente que tiene que estar en regla, independiente de la situación puntual donde pueda aparecer alguna cosa, tomar como análisis, me parece que nosotros tenemos que cumplir con nuestro propio reglamento. Eh, nada, creo eso básicamente.